que es un día patrio. En este día, bueno, tenemos un espacio especial para esta columna que habitualmente comparte con nosotros, Fabricio Lucio. ¿Cómo te va, Fabricio? Buenas tardes y feliz Bicentenario. Gracias, Andrea. igualmente para vos. Eh, buen Bicentenario para todos. Eh, realmente uno no puede dejar de, lo decíamos hoy temprano en la mañana, de seguir emocionándose al ver eh, lo que ha generado esta fecha en el pueblo argentino. Digo, ver la gente eh, en la calle, de la forma en la que está... Eh, disfrutando, sin ningún tipo de bandería, simplemente enarbolando la bandera del Bicentenario, a uno realmente lo llena de, eh, de orgullo y, y emoción. Eh, sinceramente, cuando empecé a idear qué, de qué hablar en el día de hoy, me sirvió mucho eh, una nota que hoy publicó la revista La Tecla, en la cual destacan los discursos de los gobernadores o frases de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires reflejando los 200 años de historia frases de, aquellos, de aquellas personas que estuvieron al frente de la provincia eh, y dije, por ahí podemos mirar este Bicentenario con la mirada de alguien quien, que ocupó la primera magistratura eh, de la provincia de Buenos Aires y charlar un poco sobre la Argentina actual y se me ocurrió la posibilidad de hablar con don Antonio Cafiero eh, y don Antonio Cafiero está en línea Y lo vamos a saludar. Cafiero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Bien, es un ¿cómo gusto. Va usted? Bien, es un gusto saludar. Felicia de la patria. Gracias igualmente. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo está viviendo este bicentenario, Cafiero? Bueno, como los, la gran mayoría de los argentinos, yo creo que estamos todos muy complacidos de todo lo que se ha festejado estos días. <coughs> Hemos visto una concurrencia impresionante de gente, hemos visto espectáculos como el de la reinauguración del Teatro Colón, que son realmente memorables. Hemos visto desfilar enorme cantidad de artistas, de músicos. En fin, ha sido una gran fiesta y yo me siento muy feliz de haberla vivido. ¿eh? Uh -huh. y, de, y de ser parte de la historia también, ¿no, eh, Cafiero? ¿Cómo ve el país? ¿Cómo, lo, ¿Cómo ve la Argentina? La Argentina yo la veo mucho mejor de lo que dicen algunos, ¿no? Porque mismo estos días se ha visto que los argentinos no tenemos tantas diferencias, como se dan a decir, que los argentinos tampoco estamos tan mal como a algunos les gusta eh, subrayar, porque no, un, un país que esté mal o un pueblo que esté mal no sale a la calle a festejar... Eh, ...como lo ha hecho estos días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sin duda se habla de un, de un país distinto... ...y esto creo que supera la mirada de los dirigentes... ...habla de la Argentina como pueblo, ¿no? ...que esto se genere. Bueno, la Argentina como pueblo está revelando... ...que tiene muchas más virtudes... ...que lo que habitualmente creemos... ...porque para mí es una virtud... ...que estos días ha habido una concurrencia masiva por lo menos en, en la capital federal, ¿no?, uh -huh. este, de gente a celebrar el Bicentenario, a, a, a, a, a gozar de los números artísticos, a sentirse, creo yo, un poquito más unidos, ¿no? Eh, me parece que esa es la conclusión mayor que yo saco, ¿no? Uh -huh. eh, Antonio... Eh... Hay, hay muchos que sostienen que la Argentina del Centenario, la de allí, la de 1910, era una Argentina mejor a la del Bicentenario, y puede ser discutible en varios aspectos, pero hay algo que es insoslayable, que es una potestad que hoy tenemos los argentinos y en 1910 no la teníamos, o no la tenía la Argentina, que es la posibilidad de que hoy todos votemos con igualdad de derechos. O sea, Esto es un, un dato valorable también, ¿no? Eso no existía eh, hace 100 años es decir, eh, no, nosotros no, valor, no valorizamos demasiado todo lo que la Argentina ha progresado en su cultura política, hoy hay una ciudadanía integral, las mujeres votan, participan del poder, los trabajadores también, que hace 100 años eran perseguidos con violencia, en fin, yo creo que, mire, yo no viví el año 1910, obviamente, pero por lo que veo y por lo que sé, creo que estamos... Eh, bueno, es lógico, porque es un poco el, el desarrollo de los tiempos, estamos mucho mejor, porque si bien exceptos, escuchamos de decir que éramos el sexto, séptimo, octavo país del mundo, pero no me explican qué quiere decir eso, porque si un país es el octavo del mundo, pero tiene a la gran parte de su población viviendo en conventillos o viviendo en la pobreza, o, tra o trabajando en actividades de poca productividad, y bueno, el juicio ese, es, eh, de alguna manera hay que, hay que reanalizarlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esta Argentina, como es lógico, no podríamos, eh, no podríamos aceptar que, que estemos igual que hace 100 años, pero lo que sí podemos decir que hoy tenemos los argentinos como pueblo y como personas muchas más posibilidades de aquel primer centenario, ¿no? Uh -huh. eh, Antonio, voy a ir a algunas particularidades en la charla, me gustaría conversar y no, no desaprovecharlo, claro está. Eh, también hay realidades en el país que viven quienes son los actores primordiales de, de estas democracias, que son los partidos políticos. Eh, ¿Cómo usted ve la actualidad de su partido, del Partido Justicialista? Sí, yo creo que, como dice la Constitución, los partidos políticos son un instrumento fundamental de la democracia moderna el descrédito de los partidos que todos percibimos eh, es más porque le han salido competidores a los partidos que tienen mucho más recursos y mucho más medios para, para avanzar en el poder, hoy por ejemplo un partido político no puede competir con un medio de comunicación importante, han salido, o con una corporación empresaria eh, de nivel, ¿eh? han surgido otros actores sociales, políticos, económicos, que han ido debilitando la función de los partidos, pero aún así son irreemplazables, porque Puente, dígame usted que alguien me diga si los, pa por quién reemplazaría a los partidos políticos y uh -huh más vueltas que le den, se dan cuenta que son virtualmente irreemplazables y que la debilidad que tiene la Argentina en el campo político, debilidad que por otra parte es común a muchos países del mundo, aún los desarrollados, es la falta o la carencia que tenemos en formar partidos políticos fuertes y orgánicos y organizados democráticamente. Uh -huh. A veces pesan más los nombres que los partidos Claro, claro Bien, eh, don Antonio, preguntarle eh, A veces la historia es algo cruel A veces... Bueno. Digo, que a veces la historia suele ser cruel ¿Usted se siente reconocido por la historia argentina? No por la historia Porque eso es un juicio Demasiado ambicioso Yo me siento reconocido por la gente Que a veces es más, mejor Que sea reconocido por la gente Y no por la historia Me, me, me explico. Uh -huh. Yo reconozco, yo tengo el, el orgullo de decir que, que es, es, estoy siendo y me veo reconocido eh, en, un, en un nivel que nunca esperaba. Fíjese que días pasados el rector de la Universidad de Buenos Aires me visitó para decirme que la universidad había resuelto declararme doctor honoris causa de la mm -hmm. universidad. Bueno, este es un reconocimiento que realmente me deja conmovido. Lo mismo mi condición de ciudadano ilustre, tanto por la, en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, son reconocimientos que yo francamente estoy muy agradecido de que esto haya ocurrido así, ¿no? Bien, una última, Cafiero. Eh, ¿Cómo ve a la Argentina de aquí al año próximo, cuando ya comience a transitar lo que será el segundo bicentenario de cara a la independencia? ¿Cómo cree que eh, será la Argentina de los próximos meses? ¿Qué Argentina tendremos? Y bueno, mire, che, este, yo bola de cristal no la traje hoy, pero <risa> le, le puedo decir que yo soy... Soy súper optimista, yo creo en el destino de la Argentina, yo creo en los argentinos, yo creo en que tenemos mucho más elementos positivos en nuestro devenir político, cultural, económico y social que los que se dan habitualmente que lo que habitualmente se reproducen, ¿no? No sé si me expliqué. Totalmente, Antonio. Eh, queda claro. Ha sido un gustazo charlar con usted. Como siempre, es una, es una posibilidad de entablar buenas, buenas conversaciones y escapadas un poco de la coyuntura. ¿eh? Le agradecemos. Muy bien. Gracias, Chao. Un fuerte abrazo. Antonio Cafiero, ex gobernador de la provincia.